de hadas españoles. La última hoja. Hace mucho, mucho tiempo, la ciudad de Florencia sufrió una crisis. La villa del arte estaba perdiendo la fe en su arte. Los pintores y artistas que elevaban el espíritu de estas calles ahora empezaban a alejarse de los colores. El motivo era la pobreza. Todos amaban el arte, pero los artistas y pintores les pagaban muy poco. Lentamente las calles perdieron su encanto. Los padres alejaron la pintura de sus hijos. Los pintores empezaron a aceptar otros trabajos en el vecindario para ganarse la vida. En esa época tan difícil, solo unos cuantos artistas se atrevían a dedicarse al arte y seguían haciendo lo que amaban. Dos de esas valientes artistas eran Su y Jonsi Sue y Jonsi no solo eran grandes pintoras también eran grandes amigas solían hacer pinturas y las vendían a revistas no ganaban mucho dinero pero eran felices con su pasión de las dos Sue era testaruda y una mujer práctica trabajaba mucho y afrontaba los problemas con elegancia Mientras que a Johnsy siempre le asustaba el futuro Sue y Johnsy tenían un vecino llamado el señor Berman El señor Berman era un anciano Pero estaba lleno de vida Pintaba todo lo que tenía a la vista Los bancos de las calles, las escaleras de su edificio Incluso los árboles Estaba entre los escasos pintores Que intentaban mantener vivo el espíritu de Villa Arte Como era pintor, el señor Berman solía ayudar a Sue en sus trabajos. Y aquí, si le pones un poquito de sombra detrás de este objeto, parecerá casi real. ¡Ah! Oh, señor Berman, es usted un pintor con mucho talento. Debería poner sus cuadros a la venta. ¡Ah! Oh, no sé, ¿qué haría con el dinero? Vivo solo y gasto muy poco La gente de esta ciudad necesita entender Que no todo tiene que hacerse por dinero Nunca debes dejar de hacer lo que amas de verdad Todo iba bien hasta que un día Johnsy se puso muy enferma Y aunque el médico la trataba Johnsy no se recuperaba Se pondrá bien, ¿verdad? Tiene que tomar las medicinas que le he recetado Pero Sue tienes que convencerla de que tiene que ser optimista La mayoría de nuestros problemas y enfermedades se mantienen con nuestros pensamientos negativos Se recuperará solo si desea recuperarse Sue intentaba que John si estuviera contenta Le hacía su comida favorita Le contaba chistes del trabajo Y le traía flores para alegrar la habitación Pero todo era inútil. Creo que nunca me recuperaré, Sue. Me siento fatal porque tienes que trabajar tanto. Y yo estoy aquí acostada. John, si eres mi amiga, haría cualquier cosa por cuidarte. ¡Hola, chicas! ¡Os molesto! ¡Ah! Oh, ¡Hola, señor Berman! ¿Cómo está nuestra pequeña Johnsy? Intentándolo. ¡Oh, Johnsy, te recuperarás! ¡Ten fe! No me siento muy bien, señor Berman. Estoy cansada de estar débil. ¡Oh, pequeña! ¡Tu debilidad está en tu mente! Sí, Sue me contó lo que le dijo: Donde hay camino, hay voluntad. O algo así <risa> Es donde hay voluntad hay un camino Estoy de acuerdo Dígame, señor Berman, ¿de qué trata su último cuadro? Oh, trata de mi sueño añorado He hecho un cuadro de la calle en la que vivimos Intentaba mostrar que los pintores y artistas salían a las calles O hacer lo que más les gustaba Pintar Ese sueño es imposible. Nunca sucederá. Bueno, esa es la belleza. Puedes soñar lo que quieras. Si no sueñas, nunca intentarás que se convierta en realidad. Estoy seguro de que mi arte salvará vidas algún día. Quiero encontrar la manera. El arte es muy poderoso, pequeña. Una obra de arte poderosa puede hacer lo que los médicos no pueden Lo que tiene que hacer un artista es ser optimista y tener fe Vamos, Johnsy, no estés tan triste mm, ¿Qué estás mirando, Johnsy? La hiedra que crece en esa pared Es lo único que me produce un poquito de felicidad ¿No es eso algo bueno? Sí, pero esa planta también me abandonará ¡Oh! Cuando la vi por primera vez, tenía diez hojas, ahora solo tiene siete Perderé toda esperanza cuando caiga la última hoja ¡Oh! ¡No quiero que digas eso, Johnsy. No le chilles, Sue Cuando alguien está triste, los gritos solo lo deprimen más. Y Johnsy está enferma. No sabemos cómo debe de estar sintiéndose ahora. Ah. Tiene razón, señor Berman. Lo siento mucho, Johnsy. A Johnsy no le molestó. Se sentía culpable por su amiga. Pasaron los días y la salud de Johnsy solo empeoraba. El médico no podía hacer nada porque John se había dejado de tomar las medicinas Sue siempre le preguntaba al médico si había un tratamiento alternativo pero él solo le respondía «Tiene que fortalecer la mente» ¡Oh! Un día, cuando Sue entraba en su edificio pasó delante del señor Berman que estaba empapado «Señor Berman, ¿está usted bien?» ¿Qué ha pasado? Ay, Nada, pequeña. Me hago mayor. Eso es todo. Hoy he pintado los bancos de nuestro parque. ¿Sabes? Los que están debajo del tejado. Un momento. ¿Se refiere a los bancos bajo el tejado del parque? Hay por lo menos unos 20. ¿Los ha pintado todos? ¿En un día? Es demasiado trabajo. ¿Y cómo se ha empapado? Están debajo de un tejado Ay, Olvidé llevar mi paraguas, ya ves Como te he dicho, me estoy haciendo mayor, eso es todo Oh, señor Berman Ya sabe que últimamente mucha gente se está poniendo enferma Tiene que cuidarse mucho ¿Tiene fiebre? Me parece que no está bien ¿Llamo al médico? Oh, tranquila <risa> Haces demasiadas preguntas, pequeña Cuando pinto, soy el hombre más feliz de este mundo Nada puede hacerme daño ni molestarme El arte es mi vida Cuéntame, ¿cómo está Johnsy. Ah, no muy bien ¿Recuerda la hiedra de la que le hablé? Solo le quedan cuatro hojas No deja de mirar esa planta Espero que no caiga la última hoja, señor Berman. En serio, John si sí perderá toda la esperanza. No, no podemos permitir eso. Hoy está diluviando. Estoy segurísima de que el viento se llevará a las hojas. ¿Qué podríamos hacer para que la hiedra no perdiera su última hoja? Mm, bueno, Sue, donde hay voluntad, hay un camino. ¡Ah! Ahora mismo no veo el camino y estoy perdiendo mi voluntad Voy a ver a John C Señor Berman, por favor, vaya al médico, ¿vale? <risa> sí, pequeña Dale recuerdos a John C Esa noche una tormenta de granizo azotó la ciudad Todos los habitantes de Villa Arte cerraron las ventanas y se encerraron en sus casas Pero John sí quería que Sue abriera la ventana Quería ver si había caído la última hoja Pero Sue se negó La salud de John sí podría empeorar si abrían la ventana Y dejaban entrar el fuerte viento John sí aceptó Pero no sabía que Sue estaba preocupada por la última hoja A la mañana siguiente brillaba el sol Había pasado la tormenta de granizo Sue sabía que ahora tenía que abrir la ventana ¿Cuánto tiempo podría tenerla cerrada? Cerró los ojos, abrió las cortinas Y se sorprendió ¡Ah! ¡Oh! ¡Johnsy! ¡Aún está ahí la última hoja! ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Cómo puede seguir ahí? Es la voluntad de la hoja, Johnsy Como dijo el señor Berman Tienes razón Ah, Sue Dame mis medicinas Si una hoja se enfrenta a una tormenta ¿Por qué yo no encontraré la manera de curarme? Oh, John, sí Te daré lo que quieras Dime, ¿qué necesitas? El arte es muy poderoso, pequeña Una obra de arte poderosa Puede hacer lo que los médicos no pueden hacer Sé lo que quiero Dame mis lienzos y mis pinturas Sue irradiaba felicidad Corrió a llevarle todas las pinturas que tenía Colocó el lienzo en la cama de Jonsi Sue estaba contenta por recuperar a su amiga Pasó el tiempo Y Jonsi se recuperó completamente El médico y su estaban sorprendidos. Ya no hablaba de lo enferma que estaba o de lo que podría hacer en la vida. Ahora hablaba de sus nuevos sueños con su. Quiero pintar el puente de Londres. ¡Ah! Seguro que un día lo pintarás. ¿Dónde está el señor Berman, su? Hace mucho tiempo que no lo veo. ¡Ah! Me alegra que me lo preguntes, John, sí Quería decírtelo cuando te recuperaras completamente El señor Berman no estaba bien Se estaba haciendo mayor ¿Recuerdas la noche de la tormenta de granizo? Se puso muy enfermo a la mañana siguiente ¿Qué? Fue al médico, ¿verdad? Ese era el problema del señor Berman Recuerdo que me dijo que cuando pintaba Nada podía hacerle daño ¿Qué quieres decir? Mira la última hoja de la pared, Johnsy ¿Aún sigue ahí? No se ha movido ni un poquito La pintó esa noche Es un gran pintor Por la mañana empezó a temblar Lo llevaron al hospital Lo vi al día siguiente Estaba tan contento Estaba en paz cuando le dije que te había recuperado. Le dije que la última hoja de la hiedra te había dado fuerza. Y murió Johnsy. ¡No! ¡Oh, no! Pero Johnsy, le ayudaste a cumplir su sueño. ¿No nos dijo que un día su arte salvaría vidas? Mira la última hoja. Su arte... Has salvado tu vida No, Sue Eso no es solo arte Es una obra maestra Y yo cumpliré su sueño Rápidamente la historia del señor Berman y la última hoja Se extendió por toda la ciudad Pintores, poetas, bailarines, cantantes Inspiró a todos los artistas Todos se reunieron bajo la hiedra ...y juraron devolverle el arte a la Villa del Arte. Y lo consiguieron. Las calles volvieron a cobrar vida. Había pintura en todas las paredes. Y también en algunas personas. John C. y Sue juntaron sus ahorros... ...y empezaron a enseñar a pintar en la Escuela de Arte Berman. Los padres enviaban a sus pequeños a aprender allí el espíritu de la vida... Todos reanudaron sus pinturas, no abandonaron sus trabajos, pero disfrutaban esos trabajos porque sabían que nunca dejarían de pintar Y por lo que respecta a Jones y Sue, bueno, los habitantes de Villa Arte estaban encantados de volver a tener color en su vida Todos se dieron cuenta de lo importante que era el arte y se ofrecían a donar parte de su sueldo a la Escuela de Arte Berman. Y rápidamente, el arte Berman creció y se convirtió en el Instituto Berman. Y lo más llamativo era que todos los niños del Instituto Berman, lo primero que aprendían a pintar era la última hoja. Porque esa hoja les había enseñado una lección muy importante a todos. «Donde hay voluntad, hay un camino».